Cuentos de hadas españoles Anansi y la olla de la sabiduría Era así una vez, cuando la humanidad aún no había descubierto el fuego ni inventado la rueda En un pequeño pueblo de África vivía un hombre ángel llamado Anansi Anansi era el hijo del poderoso rey del cielo, Naime. Anansi era una persona muy curiosa y le encantaba aprender cosas nuevas. Esto llamó la atención de su padre, que decidió que finalmente había llegado la hora de regalarle la olla de la sabiduría. Anansi, hijo mío, tu búsqueda de conocimiento me ha complacido. He decidido que quiero regalarte esta olla de la sabiduría. ¡Guau! Esta olla te enseñará mucho en tu vida, pero recuerda, Lo único que se puede hacer con la sabiduría es transmitirla. Anansi, que estaba hipnotizado con la olla, no escuchó aquellas palabras. Gracias, padre. Cuidaré esta olla con mimo y aprenderé mucho. Con el tiempo, Anansi aprendió algo nuevo todos los días gracias a la olla de la sabiduría. Intentaba aprender algo nuevo cada día. Mira lo que he hecho, padre. Excelente. Estoy orgulloso de ti, hijo mío. ¿Por qué no lo compartes con nuestro pueblo? ¿Compartir esta herramienta? De eso nada Esta creación es mía Y nadie más puede usarla salvo yo Esto preocupó a Naime Pero decidió no decir nada Y dejar pasar el tiempo Después de unos días Anansi aprendió a hacer fuego Estaba extasiado E inmediatamente envió a un cuervo A pedirle a su padre que fuera a su tienda Cuando llegó Naime, se puso muy contento al ver el fuego Padre, mira lo que he creado ¡Fuego! ¡Y dentro de la tienda! Ya no volveré a vivir en la oscuridad ni a tener nunca más frío Mantendré mi cuerpo cerca de la luz y del calor Naime sonrió con orgullo No tienes ni idea de lo que has logrado, hijo mío Este descubrimiento permitirá a la humanidad tener un modo de vida completamente nuevo Debes compartir esto con el poblado de inmediato Padre, soy yo solo el que se esfuerza por inventar y por descubrir ¿Crees que quiero compartir mi sabiduría con los perezosos miembros de la aldea Que no están haciendo nada para avanzar en la vida? Naime estaba asombrado por las palabras de Anansi Y se dio cuenta de que ya no podía permanecer callado Anansi, estaba muy feliz de que el legítimo dueño de la olla de la sabiduría fueras tú, hijo mío Sin embargo, me he dado cuenta de que he cometido un error. Por favor, devuélveme la olla. Buscaré a alguien que esté dispuesto a compartir su sabiduría con el mundo. Esto enfureció mucho a Nancy, que inmediatamente se levantó y dijo: Padre, he escondido la olla en un sitio donde nunca podrás encontrarla. Está muy lejos de nuestro pueblo. Naime pensó durante un momento y después dijo: A Nancy. No mereces vivir entre los humanos, ¿sabes? Vete de aquí inmediatamente y vuelve solo cuando te hayas dado cuenta de tu error Y en cuanto a la olla, la encontraré tarde o temprano Y diciendo eso, Naime se desvaneció en el aire Mi padre nunca entenderá que los humanos no se merecen esta olla me aseguraré de esconderla en algún remoto profundo del bosque para que nadie nunca la encuentre. Anansi sacó la olla de su escondite y salió de la casa. Me merezco esta olla de la sabiduría. No hay marcha atrás. Anansi se adentró en el profundo bosque. Buscó por todas partes el lugar perfecto para esconder la olla. Pero no encontró ninguno y pronto se sintió muy cansado y sediento. Oh. Tengo mucha sed ¿Dónde habrá agua para beber? ¿Eso es un río? ¡Sí! Agua dulce y muy fría ¡Sí! Aquí... ¡Oh, oh, oh! La orilla del río estaba empinada y resbaladiza Y Anansi se sintió impotente Temía que la olla de la sabiduría se cayera de sus manos y se rompiera ¿Cómo puedo llegar hasta allí? Es muy difícil Justo entonces, Anansi escuchó ruido en el agua. Miró hacia un lado y vio a un niño mirándole y sonriendo. El niño estaba tirando de una cuerda que estaba atada a una jarra hecha de hojas sacando agua del río. Lentamente sacó la jarra llena de agua del río y se la dio a Anansi. Anansi se bebió el agua en un segundo, ya que tenía mucha sed. ¡Ah! Damn, mmm. Muchas gracias, pequeño. ¿Gogo? Anansi giró la cabeza hacia atrás. Interesante. Bueno, gracias otra vez. Ahora tengo que irme. Goku? Uh, no importa. Anansi se volvió y comenzó a caminar. Después de un rato, se dio cuenta de que el niño le estaba siguiendo. A Anansi no le gustó nada en absoluto. Oye, ¿por qué me estás siguiendo? ¿Gogo? No, no, Gogo. Tienes que volver con tu tribu. ¿Gogo? Anansi suspiró y siguió caminando. El niño seguía siguiéndole. Tú eres un pequeño humano muy problemático. Siguieron caminando hasta que vieron un árbol enorme. El árbol tenía numerosas ramas que se extendían por todas las direcciones. Era tan retorcido que parecía ser el lugar perfecto para esconder la olla de la sabiduría. Este parece ser el lugar perfecto para esconder mi preciosa olla. Anansi decidió escalarlo. Llevaba la olla en una mano y trataba de agarrarse al árbol con la otra. Pero se resbalaba y resbalando tenía miedo de que se le cayera la olla. El niño, sin embargo, se divertía mucho viéndole. go. go. ¿Qué es esto? Anansi se volvió y vio al niño agarrando una cuerda justo al lado del árbol. Señaló la olla y ató un nudo en la cuerda. ¡Goko! Anansi se quedó entusiasmado. ¡Ah! Esto realmente podría funcionar. Fue hacia el árbol, cogió la cuerda e hizo exactamente lo que el niño le había sugerido. Luego... Comenzó su ascenso Mientras el niño le miraba Anansi trepó por el tronco Hasta la parte más alta del árbol ¡Oh! ¡Por fin! Este es el mejor lugar para esconder la olla Nadie la encontrará jamás Ni ese pequeño humano podrá verla Anansi miró hacia abajo Y vio que el niño estaba haciendo montañas de arena Y también vio cómo comenzó a dibujar un río Anansi siguió mirando al chico Se dio cuenta de que a lo largo de su difícil viaje No era la olla lo que le había ayudado Sino aquel niño pequeño De repente se sintió avergonzado por cómo había actuado Si este pequeño humano es tan inteligente Incluso sin la olla de la sabiduría Me pregunto de qué puede ser capaz la humanidad si la tiene Ellos solo necesitan inspiración Que alguien les comparta su sabiduría Anansi miró la olla Y finalmente tomó una decisión. Lo único que se puede hacer con la sabiduría es transmitirla. Sí, eso es lo que decía mi padre. Anansi bajó del árbol y tiró la olla al río. La fuerte corriente del río la rompió y toda su sabiduría se dispersó, avanzando en dirección a la aldea. El niño estaba confundido. ¿Gango? Sí, lo sé. Ven, te llevaré a casa. Y así, Nancy, el hombre ángel, finalmente estaba listo para convertirse en maestro de la humanidad. Les enseñó cómo encender fuego, cómo hacer una rueda y también les enseñó a cultivar. Ayudó a todos y les contaba historias a los niños pequeños. Y así, el conocimiento y la sabiduría que se dispersó por el agua al romperse la olla... Se extendió por todo el mundo, entre los pueblos, haciendo que los humanos fueran más sabios. Y todo aquello les hizo convertirse en la especie más poderosa de la Tierra. Gracias a Nancy, la sabiduría va mucho más allá de enseñar diferentes cosas a diferentes personas. Por eso, ninguna persona tiene toda la sabiduría del mundo. Y es por eso que compartimos la sabiduría entre nosotros cuando intercambiamos ideas. Si todos tuviéramos toda la sabiduría, o si toda la sabiduría solamente estuviera en manos de una sola persona, el mundo nunca hubiera progresado. Al igual que una vela no se consume al encender otra vela, el conocimiento aumenta al compartirlo, no al guardarlo. ¿Gaz -gaz?